Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Jueves 8 de febrero del 2018 Cuatro minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días se Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales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 ...como en la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia... ...para que este y todos los programas de Euskal Música... ...los puedas volver a escuchar el día que más te guste... ...a la hora que más te convenga... ...además te damos a conocer las noticias más destacadas... ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles... ...videoclips y temas musicales... ...todo ello en las páginas tanto en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia como en la página de Twitter, twitter.com/musicafm. Hoy el programa Meramente Musical, ya que no tenemos pues entrevista alguna, así que hoy lo vamos a dedicar a disfrutar de auténticos temas y por supuesto a repasar la agenda de conciertos y las noticias más destacadas. En cuanto a música, escucharemos a Erabe con su nuevo trabajo discográfico, Eguiari Sor. También escucharemos el nuevo proyecto musical de Gary, esta vez una propuesta junto al grupo Maldamberá. También disfrutaremos del nuevo trabajo discográfico de la formación Skasti, el álbum Jez. Yeah". O el adelanto discográfico de lo nuevo de Lier, el álbum Templuak R. Escucharemos el sencillo adelanto. Todo esto y, por supuesto, más música durante esta próxima hora y media, durante estos próximos 90 minutos, en una nueva edición de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en el 10.8 en Berriozar y Ratia, cada jueves en directo. Cada fin de semana en Redifusión, lo dicho, entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Buscal Música lo vamos a hacer con caña y fuerza Lo vamos a hacer con la formación de Iruña ERAVE, que tras la experiencia En otros grupos, surge la idea de Juntarse con la intención de diversificar La monotonía musical A la que están acostumbrados Al final y tras varios meses de ensayo erabe comienza a andar en junio del 2013, en un concierto a favor De la juventud de Villaba a Tarrabia. La base es el truss metal Y con estilos de grupos como Love of Good, Comas, Sociedad alcohólica Osutagar. En 2014 editaron una maqueta con seis temas. Ahora, Cuatro años más tarde, en 2018, regresan con su primer trabajo largo, Egyarysor, en el cual nos vamos a poder encontrar 12 temas. Una colaboración en el disco, la de Sayoa e Inigo de acord en el tema Machirulo. Nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico, primer larga duración para esta formación de Iruñe Ria. Para Erabe, el álbum se hace llamar Egyarysor, del él extraemos los temas, Shureyao-chan, Badago y el tema, con la colaboración, lo dicho, de Íñigo y Sayoa de la formación Accord, el tema Machirulo. Con ellos, con el AVE, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música, <música> Siempre que las leyes han odiao Ha viejado el momento de luchar Por una revolución social Es la hora de enseñaros Siempre es de ser valiente No <tose> hay Con la violencia sexista La lucha no ha hecho Más que empezar No hay Con la violencia sexista La lucha no ha hecho Más que empezar escolia de la sobiera watchinglo Iqui no el sitio para quewalo Ya nos vamos a callar mutoferto la gota ple watchinglo We escolia de la sobieda máculo V aquí para que watchingo ya no nos vamos a gaiar nustro vengo. Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo largo de esta formación de Iruñerria, ERAVE. El, el álbum, Egyar y Sor, ahí estaban los temas, Shure Aotchan, Balago y el tema, Marichulo. Y de ERAVE nos vamos con Gary and Maldamberá, que esta es la nueva propuesta de Gary junto al grupo maldan Maldamberá. Renueva la fuerza artística del cantante, llevándola a un nivel casi plástico y palpable. Un brillante trabajo con sabor pop cosido con el suave hilo de sus composiciones. La producción artística y la grabación han corrido a cargo de John Aguirre Zabalaga, a su vez guitarrista y compositor del grupo We Are Standards. Nos introducimos en esta nueva propuesta musical de Gary junto al grupo Maldambera y del álbum titulado más concretamente Estutu, te extraemos los temas Emaidasu y el tema Serua. Ah, la nueva propuesta musical de Gary Junto al grupo Maldanvera, un disco que salió en 2016 bajo el nombre de Estutú y ahí estaban dos de los temas incluidos, el tema Emaidatsu y el tema Serua y ahora nos vamos con el grupo de Zalauz escasti que ha publicado su cuarto trabajo que lleva por título Ye, una onomatopeya que utiliza los componentes de la formación para insuflarse ánimos o como afirmación, aunque los orígenes de Skasti fueron como un grupo de Ska, en sus 13 años de historia la banda ha ido evolucionando y Ye es el resultado de lo que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 que no es otro que mantener la idea del baile, música para bailar y para pasárselo bien. La formación la componen Gork Mendy a la batería, Ander y Sa al bajo, Matt Saldíaz a la guitarra, Aitor y tú a los intes, Joshua Ondarro al trombón, Mikael Alberti a la trompeta, Sabiusin a las voces, e Iker Íñigo a las voces. El álbum se hace llamar bien y del extraemos los temas, Geyser y Oma Irudia es novedad, esta semana en Euskal Música. date nago, crater gato ton tor u asigasi rei sher urjasi lura wetatik bezabilinor sare digabe sare digabe unda recaiza gu gana Zaudela Zure ametsen esklabu Eta lotzen zaituzten ariak Ez zineten ditzak ez horiak Korapilo berri bak. Esta semana en la música el grupo Zalaustarra Skasti, que regresa al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico, cuarto trabajo de estudio, llamado Ye, y ahí estaban sonando los temas Geyser y el tema Oaxaca. Oma irudia Y nos vamos con otra novedad, nos vamos con la formación Lier 11 canciones son las que componen el nuevo trabajo discográfico de esta formación Que respiran un aire innegablemente stoner Proponen sonidos más pesados y duros, plagados de cambios de ritmo y distorsiones Lide canta esta vez de manera más desafiante, menos limpia y más rasgada Arriesgándose además a trazar con su voz dibujos más complejos Más que para adentro, es un disco pensado hacia afuera Buscan perturbar a público que han optado por eliminar aditivos también para las letras que han abrazado un toro mucho más directo y más crítico lo que vamos a escuchar es el single adelanto el tema sismógrafo a etalurrica más to the girl. she's more terrified Estaba sonando el adelanto de lo que va a ser El nuevo trabajo discográfico de Lier 11 canciones van a estar incluidas En ese álbum titulado Templuac R Lo que escuchábamos, el sencillo adelanto Sismógrafo A, Eta Lurrícara Y ahora nos vamos con un Proyecto musical, el proyecto Musical de Marian Ruiz Alias Bandada, un proyecto en el cual Te puedes encontrar 12 temas dentro De su primer trabajo de estudio Disco que cuenta con las colaboraciones De Kuchi Romero, Carlos Chahuen Y Marcos Fernández, fusión Que mezclan diferentes estilos Rock, reggae, swing, pop, tango Rumba y que tienen muchas ganas De volar y emocionar a la gente Hoy mismo, jueves 8 de febrero A partir de las 10 de la noche, lo estará presentando En el Galaxy de Iruña, la semana pasada Ya nos estuvo hablando este proyecto Musical, pudimos disfrutar de algún Que otro tema del disco Pudimos hablar de la trayectoria De esta mujer De Marian Ruiz De este proyecto musical Bandada Y de muchas cosas más Y recordarte Si todo sale bien Que el jueves 22 de febrero Haremos un programa especial Dedicado a este nuevo proyecto musical De Marian Ruiz A Bandada Ya que la volveremos a tener por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia Junto a uno de los eh, compañeros de viaje Digámoslo así De este nuevo proyecto musical Para hablarnos de los temas De los 12 temas Que están incluidos En este nuevo trabajo discográfico y de disfrutar de algún que otro tema en acústico. Será un día antes de ese concierto presentación, ese concierto ya, digámoslo así, importante, que se realizará el día 23 de febrero en la Escuela Navarra de Teatro. Nos introducimos en este nuevo trabajo discográfico, en este primer disco de este nuevo proyecto musical de Marian Ruiz Bandada y de ese álbum te extraemos los temas aquel verano y el tema El Paseo con la colaboración de Cuchi Romero. Música the La mano Que no las cambio por nada Ni por las noches En que yo era tu maga Tu con no, ojitos no, cerrados Casi me hacías volar Ni por las noches Horak eda vereda y enita de rosa sino pocas piedras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 Berriozar, Irraquía, Sintonía Berriozar y Rakia Sintonía 100.8 FM Jueves 8 de febrero del 2018 Aquí seguimos compartiendo contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Cada jueves en riguroso directo Cada fin de semana en redifusión Entre las 6 y las 7 y media de la tarde En Euskal Música Vamos a repasar la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas en el mundo de la música local, de la música de Euskal Herria. Comenzamos con la agenda de conciertos y lo hacemos con bandada del nuevo proyecto de Marian Ruiz, que hoy jueves 8 de febrero estará en el Bar Galassi a partir de las 10 de la noche. Y el viernes 16 hará un showcast a partir de las 7 de la tarde en el FENAC de la Morea. Mañana viernes 9 de febrero la formación ERA B estará en el Infernu Taberna a partir de las 9 de la noche para presentar su nuevo trabajo de estudio, Guía de Sor. La formación Gaurés estará presentando su nuevo trabajo discográfico, el segundo trabajo de estudio, el viernes 16 de febrero, en el subsuelo de Iruña, a partir de las 10 de la noche. Gira de presentación del nuevo trabajo discográfico de la formación de Friday's Crew, presentando a recién Gagnetique. Entre otros lugares estarán en Iruña el 23 de marzo en la Sala Central. El viernes el 18 de mayo Fermín Mugruza estará en la Sala Central de Iruña. Apertura de puertas 8 y media de la tarde, comienzo del concierto a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta, anticipada 15 euros y taquilla 18 euros en centralpamplona.com. Dejamos atrás la agenda de conciertos y nos vamos con las noticias más destacadas. Comenzamos con la formación de con la formación Mizkaina Aurich, que estará presentando en directo su primer disco libro antes de su lanzamiento previsto para la Zoca del Duango. Será en el DimeTal Fest. El disco libro es una ópera basada en una historia real sobre un niño con autismo la banda Outreach, x y Ots, creando una exacta fusión, entre ellos con un único fin de perfil solidario. Nos vamos con In Gravito, que presenta una original e interesante propuesta para presentar las canciones de su nuevo disco que se publicará en primavera. Para ello están publicando cada domingo en sus redes sociales un vídeo en el que los protagonistas o personas relacionadas con la temática nos presentarán la, car la canción correspondiente. El nuevo disco se llamará Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades y está compuesto por 10 canciones. Lo dicho, saldrá en la primavera de este año 2018. Y vamos a acabar con el Festival Iruña Rock que se va a celebrar los días 25 y 26 de mayo en la Ciudadela de Iruña. Grupos que ya están en el cartel La Raíz, Doctor Deseo, La Moda, Reincidentes, Lendacaris Muertos, Narco, Tremenda Jauría, Zo, El Último Que Cierre, Ratzinger, Volvonkins, Penadas por la Ley, Kitai, Tracción, Governors, Ático, Fins y la formación impedancia Esos son los grupos que ya están en el cartel de este festival Iruña Rock, que se va a celebrar los días 25 y 26 de mayo. Concluimos el repaso a la agenda de conciertos y las noticias con una de las bandas que estarán en Iruña Rock, la formación Tracción. cuanto más esta historia interminable que no sé se acabará lo par de pensar y vi... Pues después de repasar la agenda de conciertos y las noticias más destacadas y escuchar uno de los grupos que van a estar actuando en el Iruña Rock el día 25 26 de mayo en la Ciudadela la formación de Iruña Atracción nos vamos ahora con Esen Balea, un grupo de rock navarro procedente de Oteiza de La Solana situado en la Merindad de Estella Lizarra. El grupo está formado por seis componentes, ruta la voz, Iñaki la guitarra, Joshua la acordeón, Miguel a la guitarra y voz, Sergio al bajo y Ángel a la batería. Aparte de tener un estilo rock, también se puede observar algún toque de ska este grupo transmite muy buen rollo y la variedad de instrumentos que lo componen consiguen que su música sea muy pegadiza y con mucho ritmo a principio del 2014 editaban este primer trabajo discográfico La Banda, ya tienen en la calle su segundo trabajo, Latidos de Revolución, pero nosotros, lo dicho nos vamos a quedar con el primero de ellos el álbum editado al principio del 2014 el álbum titulado más concretamente de Demora Makiña y de te extraemos los temas Gure Chat y el tema que da titular al álbum Demora Makiña Música Kultura ere baxa Txokita dikorren parte gara Ez iketa Mi debe te meta da un camino me ha tocado sentir tu cabeza mi chaqueta mi jaqueta y tu esta pureza pero toda no Sen garantziza dopain guru bakarra alkatzen Kapenean Tio hin nar bakarragara beste guti alde 2 de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Sembalea del 2014, el álbum titulado Démbora Maquiña. Ya sabes, como te comentaba anteriormente, que ya está la calle su segundo trabajo discográfico, Latidos de Revolución, que las próximas semanas, por supuesto, lo disfrutaremos aquí en Euskal Música. Y de Oteiza de la Solana nos vamos hasta Estella Lizarra. Desde ahí nos llega la banda Ircaya, una banda donde mezcla la caña con la música electrónica. Un primer disco grabado en Parril Estudios de Lizarra con la producción de aitorsria ellos son ircaya su primer álbum se hace amar igualalmente que el grupo ircaya y de él te vamos a extraer los temas que surraren y cast y el tema pistu Doa no, 4 sonando la caña y la fuerza de esta formación de Estella Lizarra Irkaya, con este su primer trabajo, llamado igualmente que ellos Irkaya, y con los temas que Surra Nicas le haría y el tema Pistu. Y ahora nos vamos con Uncha, ya que la piedra es una planta femenina que simboliza la naturaleza, la grandeza y la belleza que muestra sus tallos entrelazados entre sus preciosas hojas y que se asocia con la voluntad, la resistencia y la perseverancia. Con esta introducción podemos adentrarnos en el mundo de Uncha, Hiedra en Euskera, quienes acaban de lanzar su primer trabajo de estudio, Erzetatik, que está compuesto por 12 cortes cargados de una algarabía de sonidos en los que se mezclan los ritmos más tradicionales de la triquetrisa con estilos como el ska, el pop o el rock. Sin lugar a dudas, la propuesta de esta formación guipuzcoana supone un aire fresco y de renovación a la escena de la triquetrisa en Euskal Herria, acercando así su tradición a las bandas generaciones más jóvenes. Nos quedamos con este primer trabajo discográfico 2016 Uncha el álbum Erche Tatik de extraemos los temas Arrogaudé y el tema Auche Tatik. Estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de esta formación guipuzcuana de Uncha con este álbum. Erche Tatic, un álbum completo en el cual vas a poder disfrutar y vas a poder bailar con los 12 cortes cargados de una algarabilla de sonidos en los que se mezclan los ritmos más tradicionales de la triquetrisa con estilos como el ska, el pop o el rock como has podido escuchar en dos de los temas incluidos en este álbum, el tema Arrogaudé y el tema Auchetatic y con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música recordarte que hemos escuchado a Con su álbum Egyarizor Los temas Sure Aotchan Badago y el tema Marichulo También hemos escuchado la nueva propuesta Musical de Gary junto al grupo Maldambera, el álbum editado en 2016 Estutu Escasti con el álbum Ye, cuarto trabajo De estudio, también el adelanto De lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico De Lier, el álbum Templo a querre El sencillo Sismógrafo A Eta Lurrey Cara, también hemos escuchado El nuevo proyecto musical de Marian Ruiz Bandada, hemos repasado las noticias Y la agenda de conciertos para los próximos días Y hemos vuelto con Esen Balea, con Irkaya y con Uncha Recuerda que dentro de 7 días será el jueves 15 en directo Sábado 17, domingo 18 de febrero Tenemos una nueva cita con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria En el 100.8 en Berriozar y Ratia En una nueva edición de Euskal Música Hasta entonces, saludos, agur All right. <laughs>